「そろそろ」「そろとろ」「そろそろ」「そろそろ」「そろそろ」「そろそ Fue por amor, en el hospital, en un b a n c o al sol se le puede ver. t r i u n f ó el amor. Y los muchachos del barrio le llamaban l o c a Y unos hombres v e s t i d o s de blanco le dijeron l e Y ella gritó: No, señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. 「いいねと言うの、せよ」